naturalmente, naturalmente somos pues muy sensibles a todas estas circunstancias sociales que yo conozco personalmente las que, que se están produciendo naturalmente. Yo entiendo, mira, desconozco la cuestión legal, porque, porque yo en este aspecto no, no lo conozco, pero vamos, yo sí que soy muy sensible, por un lado, a, a que me parece que los monopolios en un país como, como España, eh, un país democrático, eh, y en principio liberal en el aspecto laboral, pues no tendría que haber ese tipo de circunstancia realmente, porque sobre todo hay una realidad. Eh, hay muchísimas familias, como como comentabas anteriormente, que dependen, dependen de, de esta organización. Y yo no sé qué mal estará haciendo, porque desde luego a las familias no está haciendo, y socialmente a nadie, porque las personas son absolutamente libres de participar de todas las actividades y todas las propuestas que quiere hacer la, la organización. Entonces uh -huh. yo no no entiendo cómo, no sé si quieren plantear un poco estas circunstancias, ya digo, de monopolio, que particularmente no entiendo en un país como es España. Bueno, eh, yo que soy una persona que bueno me he movido toda, toda la vida en el ámbito del deporte y pues conozco a, a muchísima gente... Cantabria, yo he sido entrenador profesional, me encanta el deporte, eh, eh, por mi faceta también profesional soy inspector de educación, pero me he enamorado del deporte y de la educación, pues desde luego pues eh, eh, hablo con mucha gente ¿eh? y aquí en Cantabria pues me comentaba, pues el presidente de la Federación Cantabria de Fútbol, por ejemplo, eh, hablando con otros compañeros de que, de que la organización era muy sensible a propuestas deportivas y sociales que tuvieran realmente un sentido en ese aspecto social y de, y de potenciar el, el deporte el deporte de base y entonces pues conseguí en un momento determinado hablar con Juan Luis Salas sí. y él desde luego desde el primer momento fue muy receptivo y, y, y nos escuchó con muchísima dedicación y definitivamente pudimos, pudimos llegar a, a un acuerdo en el que la organización nos patrocinaba y nosotros desde luego nos brindamos absolutamente a todo lo que la organización precise en cuanto a la publicidad propia de, de nuestra práctica deportiva, que en este caso es el balonmano, más concretamente el balonmano femenino, aunque el club tiene balonmano masculino y balonmano femenino, toda seguridad. O sea yo creo que lo más importante naturalmente son las familias y, y los trabajadores que ahora mismo están dependiendo de, de la OIDEC, Pero al mismo tiempo, pues sí, la labor social que se puede realizar, sobre todo, ya digo, en estas colaboraciones con entidades deportivas que difícilmente es posible que puedan salir adelante si no es con este tipo de ayudas, pues desde luego para nosotros también es muy preocupante un poco la falta de sensibilidad que pueda asistir en determinados sectores sociales, Claro, efectivamente. Yo creo que, que es una labor muy importante y desde luego que nos debiera de sensibilizar a todos, absolutamente.